Jueves de 6 a 7 y media de la tarde Euskal Música en Berriozari Ratia 100.8 FM Y síguenos en Facebook Facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia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 facebook.com/uskalmusicaberriozairradia y lo subimos a la página que también tenemos en Twitter, twitter.com/uskalmusicafm para que puedas escuchar este y todos los programas de Uskal Música el día que más te guste a la hora que más te convenga. Además te damos a conocer las noticias más destacadas ...la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozar y ...y en twitter.com barra euskalmusica fm. Último programa del año 2017... ...y hoy lo vamos a dedicar a escuchar música. No tenemos entrevista, no tenemos agenda de conciertos, no tenemos noticias... Así que vamos a escuchar dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico para la formación de Puente La Reina Garés para Acorte. Nos iremos a Tafaya para escuchar a la jovencísima balda Gal Chagorria con su álbum Bassoco Doñuac. También escucharemos a Yosuyónimas, Puro Relajo, Los Lucian, Los Chamucos... O como no, no podían faltar en este último programa del 2017 la formación uncha con su clásico a la pangora. Todo esto durante esta próxima hora y media, todo esto durante estos próximos 90 minutos en la última edición del 2017 de Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Y vamos a comenzar y lo vamos a hacer Con el primer trabajo discográfico Y único hasta la fecha de esta formación Accord, la banda Accord Que proviene de Gares Puente la Reina Y que tiene un trabajo discográfico editado En 2015 y que estuvieron Por Euskal Música para presentarlo Un disco en el cual te puedes encontrar 11 temas, uno de los temas Es una versión del clásico tema De Alaitz Eta Maider A Mech Bat, la banda la componen Iñaki a la batería, Aaron al bajo Íñigo a la guitarra y Olaya Y Sayoa a las voces Comenzamos pues con ellos El programa de Oideus Cal Música Comenzamos con la formación Accord El álbum llamado igualmente que ellos Accord Y los temas Natura de Engarrasía Y el tema Simenduaka <risa> mencionando dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de esta formación de la banda Cord, que ya estuvieron por supuesto por aquí, por Euskal Música para presentárnoslo. Nos dejaron su disco y ahora hemos escuchado dos de los temas incluidos en su primer trabajo discográfico. Los temas Natura de Engarrasia y el tema Simen Duak y de Puente la Reina de gales nos vamos hasta Tafalla, ya que llega una joven banda, una joven banda de entre 13 y 17 años que llega pegando fuerte y con ganas de hacerse oír. Tras dos años de trayectoria y un buen puñado de conciertos nos presentan Basoko Doñuak en el que podemos disfrutar de una buena dosis de Skapun con claras influencias a la escena Chutown Británica, que incitan al baile y desenfreno sin perder de lado la reflexión y concienciación de lo que nos rodean en sus letras. Hay temas bastante interesantes, como por ejemplo el tema que da titular álbum Basoko Doñuak, que por momentos nos hace recordar el tema Ichoiten de los Negu Gorriak. Nos introducimos en este álbum desde Tafaya, Galcha Gorriak, el álbum Basoko Doñuak, de él te extraemos los temas Gure Kaleak y el tema Iraulcha... Que cena lana A Wagner la lagona Es que a veces qayne date nak Lana te dan corazón Ain mata holque mandes quedate nak Tasque nekme de rea Si se suelta la Bale zara huetan, ta herriko plazan, askotan ari zuna izan txan Kanik egin jolazte, diginin intzen nik astolan. Bona txedan gura zoak, hain bat agolko eman dizkidatenak Tazkenek para zidana Me iagoza sortizkidek lagun Nero eguro formación joven, seis componentes de entre 13 y 17 años provenientes de esta falla que vienen con este primer trabajo discográfico, Basoko, Doñuak, Eiosgal, Chagorriak, lo que escuchábamos, los temas Gure Kaleak y el tema Ira Ulcha. Y ahora nos vamos con Yosuyon Imaz, 11 canciones. Ha reunido la formación de Nafarroa, Yosuyon Imaz, en su álbum debut, Menos Punk y más rancheras, Naparmex, ranchera ultra rápida, Pachanga, Ska, en definitiva, música festiva, la que realiza esta banda. Como muestra, dos de los temas incluidos en este... Este álbum Menos punk y más rancheras, los temas Gaiso ahí y el tema Inferno Co Cumbia. Hau! <sweak> Eri zua di hoa, azakoak ikosua, margoz ez zalditakoa Andra zarpigua, ikalatzekua, bera beste gixagua, naparro gaitua Gusto nengakoa, bubatutakoa, ez darritzekoa, ekotezatuan biaue parekoa Nos llegaba Yo Su Yo Más con su álbum Menos Punk y Más Rancheras Y ahora nos vamos con el quinto trabajo discográfico de puro relajo Estrenado en julio de este año 2017, un disco que contiene un montón de canciones clásicas del repertorio mexicano, así como otras más de estilo norteño. Cuenta con la colaboración especial de la cantante Itziar Sánchez Remón, que aporta su impresionante voz y forma de cantar en el vals mexicano titulado Yo. También colabora el gran Ion Osés, trompetista del grupo Los Zopilotes, pero en este caso colabora cantando a dúo junto con el trompetista de la banda Josué, el tema La banda del carro Ojo. Más allá del repertorio mexicano y como es habitual en puro relajo, ofrecen también temas eh, pues eh, personalizados muy populares como el ritmo latinoamericano que trae el negro José o la balada pop como es Ojos de Gata. En definitiva, 16 canciones te puedes encontrar en un bonito recorrido por la música de siempre interpretada al estilo de puro relajo desde Aibar, Iruña y Torres del Orz. Ahí nos llegan puro relajo ahora con su quinto trabajo de estudio, el álbum titulado Yo no me caso compadre, de él te extraemos los temas yo y el tema La Josefina. Por tu cariño Pero volví a Recobrar la calma mi vecina ya no hay ni flores ni nada las que sembró josefina mi corazón está triste como la casa quedó y ya por última vez su mamá pronto le habló josefina y el corazón no Que boró si tú fueras cafetera yo quisiera ser cazé si tú fueras el vestido yo quisiera ser corse si tú fueras el zapato yo quisiera ser tu pie si te amas Josefina Yo quisiera ser José Si te llamas Josefina Yo quisiera ser José Estebar Iruña, Torres de Orda, puro relajo con este nuevo larga duración. Yo no me caso, compadre. Y seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía de 100.8 en Berriozar y Ratia en este último programa de este año 2017 y lo vamos a hacer con el grupo Navarro de Ska, rock revolucionario Los Lucian, que lleva ya un tiempo con su primer trabajo discográfico titulado Prohibido Pensar. En este primer trabajo te vas a poder encontrar temas que critican diferentes temas como son el imperialismo, la putrefa del Estado o el conflicto de Palestina. La banda la componen ocho jovencísimos músicos: Álvaro, Andoni, Leza, Xavi, Aitor, Mikel, David y Rubén. Nos introducimos en este álbum, nos introducimos en el álbum Prohibido Pensar y de él te extraemos los temas Gure Izkuntsa y el tema A todos ellos. Let's go temas incluidos este grupo, en esta formación de Nafarroa los Lucian con ese álbum Prohibido Pensar, sonaban los temas Gurits Kuncha y el tema A Todos Ellos y ahora, como quien dice, nos vamos con los hermanos de puro relajo, es decir con los chamucos que arrancan en el verano del 2014 cuando Mikel Idearte, uno de los trompetas habiendo actuado con otro mariachi ocasionalmente concibe la idea de crear uno con componentes de la zona de Lesaca en el norte de Nafarroa pronto fueron uniéndose el resto de componentes, John Cold Burúa y Beñat Michelena de Arantxa y Xavier Arriola, Carlos Semper y Egois Celechea de Lesacar. Solo les faltaba el cantante y dio la casualidad que John Coldo trabajaba entonces con Fernando Natural de Aibar y experimentado cantante le invitó a participar en el proyecto y este por supuesto aceptó. En noviembre y en febrero del 2015 tuvieron la oportunidad de estrenarse en Carnavales de Arantxa. En el repertorio de Chamucos están presentes los grandes clásicos de la canción mariachi, así que Como algunas canciones de aire norteño Arreglos propios o versiones En euskera de piezas que en el torno Han tenido éxito Segundo trabajo discográfico para Chamucos, el álbum titulado Más concretamente Chamucos Y de te extraemos los temas La Rosa Colores y el tema Madalén Música Cien días vete de ría zure xarma fina politatariña bezarcan sean Aputu zure argi terra en lo chatisha marramo sueño madreal batera biogió lastea ni Rosa, colore, La rosa colorescientia La rosa colorescientia Su sera meretza visia su sera argia serurdinean La rosa colorescientia La rosa colorescientia re beste erdia gae da, egiak euure aritian. Neureak izateko nik bihotzean Zarkonki maitez aitut neska aldatzerik ez da inolaz ere Ezkaintzen bizuran musua bezarka daztuak dire La rosa kolore ziantzia La rosa kolore ziantzia. Zuzeran ere tzapizia, zuzera argia zer urdinean La rosa kolorez jantzia, la rosa kolorez jantzia Zuzeran ere beste erdia, haus eta eure hartian Ziantzia, la rosa kolorez jantzia, la rosa kolorez jantzia Zuzeran ere tza bizia, zuzera argia zer urdinean La rosa kolorez jantzia, la rosa kolorez jantzia Zuzeran ere bester dia, hauseta, egia, geure hartia la música ranchera, de la música mexicana De chamucos, nos vamos Con uncha, la hiedra es una planta femenina que simboliza la naturaleza, la grandeza y la belleza que muestran sus tallos entrelazados entre sus preciosas hojas y que se asocia con la voluntad, la resistencia y la perseverancia. Con esta introducción podemos adentrarnos en el mundo de uncha, hiedra en euskera, quienes han editado su primer trabajo de estudio en 2016. El chetic está compuesto por 12 cortes cargados de una algarabía de sonidos en los que se mezclan los ritmos más frecuentes tradicionales de la trisa con estilos como el ska, el pop y el rock. Álbum debut para esta formación, álbum debut para un cha, de te extraemos los temas R, Universitate a, y el clásico a la pangora Música Estaban sonando dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico para la formación Uncha, los temas más concretamente Erri, Universitat de A el Clásico, por todos y todas a la pangora. Y nos vamos ahora con la formación ETS, una banda que acaba de publicar un álbum en directo, quinto disco que recoge en tres formatos su andadura musical, CD, DVD y documental.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 Floren, Rubén Terreros y Javier son los componentes de ETS Lo dicho, regresan con quinto disco ahora en directo, grabado en Gasteiz, el álbum titulado Amechetan y de él te extraemos los temas Lagún Miñá y el tema Sure Begiradá <tose> Ero bezala, irri barrea jantzita inparro ratza honetan Taberta bidea, buruari hueltaka, doz hasiko otekara esaten egirak Ue, ue, ue, ue elkarrizketak denboraren carris dira da temporal en ya bienvenida parra de konturatu con tu rata tu gabe te sagarte dirá gustiar metiendo gabela esa tema duf de nada golabe y familia para que su perdido as metiendo gabela esa tema du guara Ez dugu laguntza maztorik izango Zein da bada, zurek ezka Zein da arazoa Gauaren hartzekadean Ikiko dut izitza Gontzeko izbiek imategun derokosan Iberak olpeak eta irainak ikastolako. los temas extraídos del álbum en directo de la formación ETS del álbum en directo de Entol Sarmiento grabado más concretamente en Gasteiz este año 2017, CD, DVD y documental, y nos vamos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 El Rebeldeán grabado en los Estudios Ame de Mutricu Bajo el sello Vagaviga La formación la componen John Estancona a la batería Dan Hoyos a la guitarra y coros Josu a la guitarra y coros Azular a las percusiones Y Agu a la voz Regresan ellos, regresan Echaya Keroak Con su segundo larga duración Lur El Rebeldeán Y del te extraemos los temas Lur El Rebeldeán Y el tema aurrera es Kuak Internet. búscanos encuéntranos en facebook.com barra euscal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 hasta el año 1992 para disfrutar de uno de los temas del recuerdo incluidos en el primer trabajo de EH Sukarra, el tema Argy y Billy. Y con ellos vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música la última edición de este año 2017, jueves 28 de diciembre, si nos escuchas en directo, sábado 30, domingo 31 de diciembre, si nos escuchas en redifusión entre las 6 y las 7 y media de la tarde volvemos dentro de 7 días, será ya el mes enero, jueves 4 de enero del 2018, volveremos en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, como siempre, como es habitual, 90 minutos, hora y media para compartir contigo toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, hoy hemos escuchado a Cort, Calcha Gorriac, Josu Yonimas, Puro Relajo, Los Lucian, Chamucos, Uncha, ETS, Echaya Keroak, y nos hemos ido al recuerdo más concretamente, a 1992 para escuchar el clásico Argy Billy de manos de e.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 y ratia, en el 100.8 de fm